Hola, hola. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Feliz noche, ya es viernes 20 de febrero de 2015. Bienvenido a o l d i Motel. La fiesta del viernes está servida. Hemos encendido todas las luces. ¿Para qué? Para vernos mejor las caras. Luego, según、si、venga la música, vamos a necesitar a lo mejor un poco menos. Eso a gusto del consumidor. Son tres horas sin parar de música, rock and roll, de muchas maneras y sonidos distintos, de épocas mezcladas, de estilos a veces contrapuestos, pero que sin embargo se encuentran perfectamente en su casa, en Oldie Motel de Rock FM. Que insisto, feliz fin de semana, es lo mejor que te puedo decir. Y vamos Directamente e l asunto, porque no me, me encanta el viernes, por eso de hablar poco. Hablar poco y lo justo, para felicitar a Ian Brown, cumple 52 años, el solista de Stone Roses. you r De 9 a 12, Último Hotel.